al 2012 el principio del fin ya llegó a nacional rock radio nacional rock el principio del fin <tose> Fernando Cabrera suena en el principio del fin. Ajá. Mañana a la noche, nueve y media aproximadamente, sí. en el Rost del Bauen, nuevamente. Ahí en Callao al 300. Así es, uh -huh. 360, haciendo la azotea. Bien. No esperes al 2012. El principio del fin Che llegó, llegó a Nacional Rock. 49990937 0937 Un teléfono que no funciona para nada, Jamás. Prácticamente. Jamás. Funciona. Hay una entrada para ver a Jonathan Richman mañana. Si alguien quiere, llama. Sí, hay una. ¿Hay una? Y una cocodrilo que se duerme es cartera. Ok. Una entrada para ver a Jonathan Richman mañana en el Salón Real. Eh, discos. Hay un montón de discos que no vamos a repetir ya porque ya nos cansamos de decir qué discos tenemos. Hay un montón, muy buenos discos. Se los lleva a todos. El mismo. La entrada también. O hacemos dos ganadores? No, dos ganadores. Yo quiero la entrada, yo quiero los discos. Yo quiero, la, yo quiero nada, lo, ninguna de las dos cosas. Digo, el, el, ah. deben, deben decir quienes este, llamen al 499-0937. Yo quiero la entrada para Jonathan Ritman, sí. yo quiero los discos. Y si no, que sea haciendo lo que está haciendo, que seguramente es mucho más interesante que llamar a un programa de radio, porque, señor oyente, usted sí. es justamente un oyente. Un oyente. No, el, un llamador. Es así, los, verdad, oye, los oyentes se escuchan, los eh, llamadores llaman. Exactamente. Nosotros y los, preferimos a los oyentes. Y nosotros somos los que conducimos. Así es somos los conductores sí, así que nos llame para pedir temas porque las canciones las elegimos nosotros hace mucho tiempo las elegimos esto ya está todo predeterminado pre no pida temas y es, y es más si va a pedir un tema seguramente no lo tenemos el principio del fin radio el principio del fin radio punto blogspot punto com, ahí hay un blog esa dirección es la dirección de un blog es decir de una página de internet donde la internet la internet la red de redes la autopista informática el hiperespacio todo eso sí claro ciber el, no, hiper el, el ciberespacio el ciberespacio bueno lo mismo eh, en ese lugar se encuentra alojado en aloja, dónde estará el principio del fin nuestro blog dónde están Todos los programas, menos el programa número 3 que se ha perdido para siempre, Perfecto. lamentablemente. Si usted lo dicen escuchó, que es el mejor, eh. dicen, dicen que fue el mejor programa que hemos hecho en nuestra vida, en nuestra carrera. Si Sin embargo, lo, no hay testimonio si de Si usted eso. lo escuchó, siéntase privilegiado, uh -huh. eh, siéntase eh, eh, participante de un hecho histórico. Así es. E irrepetible. Así es. Ahí están todos los programas del principio al fin. El principio arroba radionacional.gov.ar, ese es nuestro mail. Escríbanos y pídanos temas por ahí también. ¿Quién, quién lo abre? ¿sabes? Sacas, ya nunca, mí? casi nadie. nadie bueno. El mismo que atiende el teléfono que no suena jamás. Claro, está bien. Hablando de lo que usted, de, de, bueno, de pedir temas y sí. de, de, de, de vincularse, digamos, con el, el mundillo. Pedía temas siempre en la radio, ¿cómo es? Pedía siempre temas en la radio y el, nunca mi, los quería mi, oír. Ahí está. Eh, mire lo que ha pasado en España. Miro. Me llega una noticia que le robamos al señor Julián Ellesbach. ¿Quién? Julián Enzwah, no lo conozco. A quien además de robarle una noticia le mandamos un saludo. Sí, sí. El pecado de comprar a un crítico, Javi Sancho. Javi Sancho. En el país uh -huh. del día 16 de abril de este año. Hace un montón, eso es una noticia muy vieja Es ¿no? que bueno, yo sabe que como ya me sucedió al comienzo, que no sé en qué día estamos, tampoco sé cuánto, hace cuántos días pasó el 16. No importa cierra la polémica agencia online británica que ofrecía promocionar a bandas noveles entre la prensa Ajá. un crítico de The Observer te The salía Observer. por unos 10 euros los de las webs de NME NME de, New Musical Express New Musical Express y The Drowning in Spoon costaban unos 20 hay una revista que se llama Drowning in Spoon Drowned, Drowned in Spoon Drowned in Spoon costaban unos 20 y las revistas Time Out y Maxim unos 18 estas eran las erráticas tarifas de The Men for the Press una agencia de comunicación a través de internet que se presentaba a principios del pasado mes como la solución para que las bandas de rock noveles sin presupuesto para un publicista que pagara cervezas a periodistas pudiera tener a lo mejor de la prensa musical británica escribiendo críticas de sus discos a ver si te yo no logro entender del todo me parece no logra entender yo... del todo o no logra saber cuán mal está todo esto no entiendo lo que dice lo que dice javi sancho es que si yo quería salir en the observer ¿Cómo? ¿La salvación de la música contemporánea? ¿Tenía que darle 10 euros a, a esta agencia? ¿A no. la agencia de Men from the Press? Más o menos. Es que había una agencia que uh -huh. le prometía a las bandas... Ah, está bien, está bien, está bien. Una... Hubo una agencia que montó toda una cuestión al respecto de que si usted quería salir en The Observer, deme 10 euros. Es como las, las, estas agencias truchas de, de, de laburo. Más o menos. Más o menos ese, ese o mismo menos. negocio. Más bien. o menos. Ahora, la duda que plantea... Esa puede ser la conclusión, si quieres sigo leyendo. Siga, siga, siga. La idea del proyecto era ofrecer una nueva aproximación a las relaciones públicas, pero nos han destruido. Algunas publicaciones y algunas agencias, no las vamos a nombrar, no. Andy, han hecho imposible que prosigamos a realizar constantes ataques a nuestra actividad, dañando nuestra reputación hasta el punto de hacernos perder toda ilusión por el proyecto, reza la leyenda que preside la llano, operativa página de The Men for the Press. Ah, esto es lo que dicen ellos, lo que dicen The Men for the Press. Exactamente. Uh -huh. Que... Los han este, difamado. Por justamente eh, figurar nada más que en internet. Es... es eh Por haber desaparecido su página, no se puede decir que tampoco ellos hayan dejado de existir, sino no, como claro. que se guardan en, en, en cierto anonimato, no sé, vaya uh -huh. a ver uno. El primero en saltar a la red para denunciar el proyecto fue Jan Adams, uh -huh. editor de Drowning Sound y colaborador... Ah, que no es Drowning, bueno, y colaborador de The Times. Aclaraba que aunque el logo de su publicación... Ah, Drowning in Sound, no Drowning Sound. No vuelva, no vuelva a sorrir. Está no bien. Está <ríe> Drowning in sound. Ahora me cierra un poco más, una revista de música, Que me entra in sound. Es mucho mejor que drowning in sí. que vayas a saber Dios qué significa. Drown, Drown, claro, drowning, drowning, sound que yo sé lo que es, pero no sabría ahora. Está bien, no importa Sí, así, así. Eh, aclaraba que aunque el logo de su publicación apareciera en la web Ellos no tenían nada que ver con el proyecto Nadie se había comunicado con ellos Y si lo hubiese hecho, no hubieran aceptado participar mm. Ahí es donde mm. ya se empieza a poner todo un poquito más complejo mm -hmm. Del mismo modo, se manifestaban Niall Doherty, Doherty. editor de The Fly Este incluso amenazaba con acciones legales por el inapropiado uso del logo de su revista. Está bien, eso está bien. Sí. Digamos, si usted tiene una revista, tiene un logo y ese logo aparece en una página este, vinculándola a usted con ciertas actividades, está bien, está en su derecho de, eh, hacer acciones, de, de iniciar acciones legales. Y también Laura Snape, de la web de Enemy quien escribía además una suerte de manual del periodista comprometido con las bandas nobeles, siempre dispuesto a apoyarlas contra viento y marea y multinacionales Como nosotros Exactamente uh -huh. ¿eh? El paternalismo en la prensa musical es una imparable tendencia, ah, parece, uh -huh. según dice, repetimos, Xavi, Xavi Sancho The man from the Press Sí, la agencia borró la lista de publicaciones asociadas sustituyéndola por una de periodistas. ¡Ah! Algo que pronto se manifestó como uno de aquellos remedios que son peores que la enfermedad. Y claro, y claro. No es lo mismo dar el nombre de un medio en el que laburan un montón de personas que dar nombres, de, nombres propios de personas. Y acá, eh, por varios aspectos, le voy a decir que no estamos tan eh, alejados de España. No solo por las prácticas que seguramente eh, se... Repiten en nuestro país Sino por lo pésimamente redactado que está esta nota de El País ah. Pero bueno, para el periodista Paul Lester Tal vez la única voz no cargada de prejuicios y leyendas No hay nada malo en que te paguen por dar tu opinión Sobre la música de algunas bandas que no pueden acceder a la prensa Por los canales convencionales No. Sí, Esto no está citado, pero suponemos que son casi palabras textuales ¿No hay nada malo? No, Mire el único problema, claro Es que queda siempre feo ver tu nombre al lado de una cifra Y, to y sobre todo, que esta gente de The Men From The Press No parecían muy dispuestos de fiar No, no, no, sí, muy despierto. Más que nada porque entre sus medios asociados incluían algunos ya no editados, como Smash Hits. Que hace como 20 años que no hiciste más. Sí, bueno, pero y, a lo mejor estaba anunciando el lanzamiento. Ah. Bueno. La sensacional final, tal cual, <risa> sick. La sensacional final es que esta vez no ha funcionado, pero la próxima tal vez podría incluso salir bien. Después de todo, durante décadas, los sellos han influido en los resultados de las críticas. Uh -huh. Hasta que dejaron de poner publicidad y a nadie le importaba que se enfadaran diciendo que los sellos discográficos le tiran unos mangos a los críticos musicales para que hablen bien de un disco parece que en España no parece el, que, por suerte en España no acá, acá España no pasa y en Inglaterra eso. verdad que ah. en realidad también en Inglaterra por sí. acá no no acá por no favor. imposible usted conoce algún caso no no, no de ninguna de ninguna manera y de, y de casos que por mucho menos tampoco por dos discos no de tampoco no, no mucho menos no a usted jamás jamás menos ahora que las bandas se producen los discos se autopromocionan y hasta Piden dinero a los fans para salir de gira Es probable que pronto sean ellos mismos quienes paguen por sus críticas Algo que no estaría mal oh, si. probablemente ya no necesiten de la crítica De, de algún periodista encumbrado Leonardo Acevedo, eh, le pido por favor No de ideas que nos vamos a quedar <risas> sin trabajo Está bien, diga, siga, siga, siga Algo que no estaría mal si consideramos Que muy poca gente en muy pocos medios Ha pensado jamás en pagarlas Mire usted eh, yo pienso de que... ¿De qué piensa usted? <ríe> yo pienso de que está muy mal este, involucrar el dinero con el arte. Mire, ¿y usted cree de que hay gente que lo hace? Yo pienso de que... Eh, sí, pero no acá. Yo su, espero que acá en la Argentina esto todavía no llegue. Usted sabe que Argentina es un país de tránsito en esto de la crítica musical. Sí, sí, por suerte, gracias <ríe> por suerte, a este... Más que de tránsito de contrabando. Digamos, sí, sí, sí, sí. Por suerte acá, este, hasta ahora, no hemos sufrido... Este, este flagelo de la corrupción este, en, en, estos, en estos niveles Así que vamos a pasar un tema De Babasónicos Que mmm, no ha este, no Se ha acercado A nosotros con ningún sobre Con ningún dinero, nosotros lo elegimos porque nos gusta Se llama Camarín sexual y el gran Siento la virome sobre mí del periodista que se muere por tocar Ay, ay, Acevedo, Acevedo <risa> <No> me... <risa> eh, Y mire, nombrábamos a la revista Smash Hits Hace unos segundos, hace unos minutos, cuando decíamos esto de estas no noticias sobre la crítica de rock y este, los dineros que este, hay que depositar para salir en los diarios. Sí. Y en esa revista escribía, ¿sabe quién? ¿Quién? Neil Tennant, cantante de los Pet Shop Boys. ¡Mire usted! Un periodista que se moría por, to por tocar y ahora es un músico que quizás extrañe. Aquellos días en los que trabajaba de periodista de rock. Escuchábamos a Divididos haciendo Paraguay una canción dedicada. Dicen, ya que estamos lo decimos, hace Yo, periodista que se muere por tocar o periodista que se muere por decir las cosas que se dicen en los pasillos en el aire de una radio. Canción supuestamente dedicada a Carlos Polimeni y eh, según Carlos Polimeni dedicada a Sergio Marchi. Pero dice Marchi que es para, para Polimeni. Ah, también, bueno, uno y uno.